La votación fue 14 a 10 y el aval fue dado por 11 concejales del oficialismo, acompañados por otros tres del bloque opositor. Entre los números de la rendición está el superávit fiscal del 3,5% logrado por la administración, lo cual, en términos absolutos, son unos 250 millones de pesos. La oposición puso la lupa y lo explicitó en el recinto en la ejecución de partidas consideradas claves, como las destinadas a la atención a la demanda social y la salud, ...que en años anteriores fueron sujetas de duras críticas por supuestas subejecuciones. Crece la cantidad de vendedores en las ferias americanas. Esto se da debido al aumento de la desocupación formal. Familias enteras que no llegan a fin de mes... ...se suman a la venta en las ferias americanas de diferentes zonas de la ciudad. Escuchamos a María Rosa, mantera de la Plaza San Martín. La situación del San Martín es caótica ya que no hay lugar para poner ninguna, ningún mantero más. Así que es cada vez más gente, más demanda de gente que sale a la calle porque no tienen, o sea, la situación económica del país está caótica. La gente tiene que salir lamentablemente lo que sea para ganarse la vida porque no les alcanza y cada vez más personas. Pero la verdad que la demanda de gente que hay en la ciudad de La Plata de manteros es increíble. Es increíble. Hoy más o menos había en la Plaza Sarmiento más de 500, 525 había hoy en la Plaza Sarmiento. Hoy estaba pero a pleno por todas partes. Un servicio que informa más cerca. Avanzan las obras de restauración del pasaje Darro de Rocha hacia adelante los trabajos de restauración externa, a través de la cual el municipio prevé recuperar la fachada junto a la creación de murales, la colocación de nuevos mobiliarios y la creación de un paseo de artistas. Con esta obra, el municipio busca realizar la reparación integral de las veredas de Calle 6, Avenida 7, Calle 49 y Calle 50, las cuales serán dotadas con bancos con paneles solares y puestos de carga para celulares, transformándose en una extensión del Centro Cultural Municipal Pasaje de Ardorrocha, uno de los más importantes de la provincia donde se desarrollarán diversas actividades culturales. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.